Escucha Radio Fuelle. Sonido Buenos Aires. Patricia Malanca tangueando a Silvio Rodríguez. El problema. 「えっ?」「すっかりと言ってもらうことはないです」「えっ?」「すっか es、repetir、el、ayer。 como fórmula para salvarse el problema no es jugar a darse el problema no es trocación el problema señor sigue siendo separador el problema no es Quién vino y se fue, o viceversa. El problema no es de los niños que ostentan papás. El problema no es de q u i e n saca cuenta y recuenta. Y a su bolsillo suma lo que resta.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 何でしょ o El problema no es darle un hacha al dolor y hacer leña con todo y la palma. El problema vital es el alma. El problema es la resurrección. Ay, el problema, Señor, será siempre sembrar.、Ay. Especial Radio Fuelle. Doy una canción. Cómo gasto papeles recordándote. Cómo me haces hablar en el silencio. Cómo no te me quitas de las ganas. Aunque nadie me vea nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo. Que de pronto son años sin que tú pases por mí detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra s s sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz.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 No、te doy u あ a c a n c i ó ま con mis dos manos し o n las mismas d た matar. te doy una canción y digo もう一度言うと、もう一度言うと、たう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、 Radio Fuelle. Al 私は、そあなたのような気持ちで、たのような気持で、あなたのた 私はカンディの距離を見つけたはあなたの愛の世界に、の愛の世 a に、あなたの愛の世界に、あなたのに、なたの愛の世 e に、あなたの愛の世界に、あなた 私はあなたの家族にては、あなたのとっては、あなたのたの家族にとっては、あなては、あたの家ては、の家族にとは、あの家族にとっては、あなたの家族は、たのの家族にとっては、あなたの家族にとって エスおんかみるなしガ Historia de la silla. En el borde del camino hay una silla. La rapiña mero de aquel lugar. La casaca del amigo está tendida. El amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos desgastados son espejos que le secan la garganta con el sol. Y a través de su cansancio pasan u v i e j o que le seca con las sombras el sudor. En la punta del amor viaja el amigo, en la punta del amor.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 Se llene de sillas la verdad. Siempre vale la agonía de la brisa, aunque se llene de sillas la verdad. Radio Fuelle Respira. La patota María José Carrizo. Cadena h i l l o c y faca, patada, puño y cabeza. No es un cuento de los veinte, ya existía el rock and roll. El chino era karateka con estilo y profesión. Se cargaban cuatro o cinco sin armas y sin sudor. Siempre había un gordo efectivo que aplanaba con rigor. Siempre había un petizo erguido con nariz de boxeador. Calentaban con ginebra y escuchaban a manar. Le rajaban a la cana como mi perro al bozal. A pesar de lo salvaje, no se daban a matar. Se querían. En el fondo, su deporte era pelear. Se acabó con los milicos esta violenta tradición. El chino terminó preso sin indulto y sin perdón. Al petizo lo m a t a r o n en alguna confusión. El gordo se hizo can. スペシャルの人たちのために、は彼のために、彼めに、彼のために、彼のために、た彼のために、彼のたのたに、彼のために、彼の彼のために、のために、彼のために、彼に、彼のために、彼のために、た彼のために、彼のために、彼のた su De portera e pelearse querían en el fondo. su De portera e pelear. ¿Nun... tuvo novio. c o r d a l Trío. Gris exteto. Escucha, Radio Fuelle. ¿Es tuya? No, es un muchacho de acá de Sagrates. u m e r o n esposo. Linda. ¿Mm? Funes, un gran amor. 1993. Graciela Borges, Jairo. Dirección: Raúl de la Torre. c a l l e j ó l げがん、かげがん、かげがん。い、ばもっぺんどどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん n んどんど o どんどんどんどんどんどんどん o んどん a n どんどんどんどん un どん r んどんどんどんどんどんどん マンボウンセイノディベラノケパトヨディーメケヨレクーダメンテ Con el llanto viejo デラディオンデレカレコンセピエデブロトエステユヨデデデレカレコヨヨレイケ t r e n z a s que me anudan al portal. De tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón. Radio f u e s e Sonido Buenos Aires.